Como parte de la gira de Flamenco Joven que está realizando la bailarina franco-boliviana Milena Tejada, hoy en Voces y Música vamos a conversar con su cantador, el español Álvaro Echanove, quien nos relata un poco sobre el género musical del flamenco. Muchas gracias. Eh, yo soy soy hijo de, de españoles, un poco nómadas que han vivido por el mundo. Han vivido en Francia, han vivido en, en Japón. Hemos vivido en Japón, en Asia. Y, y, y bueno, yo eh, acabé estudiando en, en París y era músico allí, como músico de, de rock and roll y de, de pop. Allí hasta hasta fui a un programa de, de televisión en plan idol, ¿sabes? Como uh -huh. como en 2014 que se llamaba Nubelsta y es que después de esto pues necesitaba entrar volver a entrar en contacto con, con mis raíces y, y así pues me empecé a interesarme por el flamenco sobre todo por bueno lo que me interesaba al principio era la guitarra la guitarra de, de Paco de Lucía por, bueno y, y luego gracias a Paco de Lucía he conocido a Camarón de la Isla Y, y, y ya un día pues se me tomé la decisión de, de mudarme a, a Sevilla y gastarme todo toda la plata que había que había ahorrado para para aprender para aprender el cante flamenco no en la fui a Sevilla a la fundación Cristina jeren eh, y allí pues me, me estaba en las aulas de cante todos los días eh, a, y haciendo técnica, aprendiendo cantes y, y nada, y desde entonces pues surgió una pasión, un, casi una obsesión y ahora pues una profesión porque estoy ahora de gira con Milena y, y estoy viviendo en Montreal y allí también me gano la vida con el flamenco, así que... Uh -huh. Bueno, eh, entraste tarde al, al cante, entonces, ¿cómo ha sido entrar a ese flamenco después de haber vivido tantos años fuera y retomando eh, esos ritmos que antes seguramente tenías en casa? Pues, un poco difícil, eh, un, eh, hay, había aspectos difíciles porque el, el flamenco el flamenco, la fuerza del flamenco es su, es su pureza, es el hecho que esté tan arraigado en esa Andalucía, en esa cultura, en esa manera de expresar las, emo las emociones, y yo pues estoy muy, yo, yo soy, lo, lo, lo, me llaman afrancesado de vez en cuando, yo tengo otras maneras de sentir y de ser, y al principio no ha sido tan fácil, sí, entrar, volver a entrar en esa cultura, Eh, pero como la música me gusta demasiado eh, pues he seguido he seguido eh, aprendiendo y estudiando y buscando mi manera de, de, de cantar y y, y, y, lo, y me he dado cuenta de una cosa es que en el flamenco el, al principio al, al, al, cuando uno intenta entrar pues al principio a lo mejor le van a ignorar o, o criticar porque por por ser diferente Pero al final al, en, en, en todo caso lo más importante es cuando una persona siente las, hace las cosas con sentimiento y así que siempre siempre siempre acabamos de todos de acuerdo cuando, cuando, cuando uno canta con, con su corazón no importa tanto que sea japonés o francés o, o boliviano o andaluz gitano así que eh, eh, al final he encontrado mi manera. Pimiento y tomate, hay orejones y breva, pero dime qué motivo te sho Quizás una de las cosas más difíciles en el flamenco es el cante, justamente porque hay un hay un timbre de voz muy especial que tienen los gitanos, los españoles. ¿Cómo has visto tú el, el, el cante hondo o el flamenco en otros lugares del mundo? ¿Si si la gente lo está logrando? ¿Si se puede? ¿O es algo muy difícil de, de sentir? Bueno, dificultad la hay, pero yo luego no creo que soy de soy los que piensan que... Que, que las melodías del flamenco, detrás de, todo, de, de, de, todo, de todas esas dificultades, esas complicaciones melismáticas, eso, esos tonos de voz eh, gitanos, eh, detrás de eso hay melodías muy sencillas, pero muy sencillas y que se pueden aprender y que son, y que son bastante universales eh, y, y así que yo he oído a gente hacerlo muy bien y, y, y hasta aquí estamos dando talleres y estoy enseñando las melodías de, de, de la bulería de la, de la bulería por soleá y, y hay gente que le sale muy bonito el cante pero muy bonito lo, lo, lo es, es eh, Sí, lo esencial es eh, pillar, entender los tonos y luego cantarlos con, con ganas, con corazón, ¿no? Y yo por el mundo he visto cantadores y cantadoras muy buenos y muy buenas, eh, eh, aunque sean extranjeros. Lo, lo, lo que lo que es feo es cuando se nota que una persona se está haciendo violencia, cuando una persona está cantando pero que está intentando negar lo que es de verdad. Yo cuando canto, yo no voy de gitano porque no lo soy, yo no voy ni de andaluz porque tampoco lo soy. Yo soy quién soy cuando canto y yo creo que es importante que la gente que, se, que, que, que intenta cantar flamenco lo haga con esa actitud, no intente ser algo que no es. ¿Qué, ¿Qué cantadores eh, sigues tú, Álvaro? Más allá del Camarón, del Gran Camarón, claro. seguramente tienes algunos cantadores que, que sigues, que admiras. Pues acaba de acaba de fallecer un gran cantador que se llama que se llamaba Chiquetete. Eh, era un gran cantador que nacido en Algeciras y, y que había vivido en Sevilla y tenía un estilo que me gustaba mucho. Era un estilo muy, per muy personal, un pellizco muy suyo, una manera de, de sentir que era, que era muy suya y una voz muy sincera. Era un hombre que no buscaba complicaciones más allá de, las, del, del, del, del, de los cantes eh, puros. Era, era una, era, no sé, tenía una manera de sentir casi minimalista que me gustaba mucho. Eh, otra persona que era un poco así era el Enrique Morente, Eh, que también tenía una manera de cantar que era que era muy muy sincera y muy sencilla a mí me gusta mucho Enrique Morente y luego a mí lo que me gusta más en el flamenco son las mujeres el cante femenino es el que me llega más, me gusta Esperanza Fernández eh, ah, otro Fernández pero hombre Israel Fernández, hoy en día me parece que un gran cantador eh, para mí el más grande de hoy en día es un chico bastante joven que se llama Israel Fernández Eh, pero eso, Mujeres, eh, Esperanza Fernández, Estrella Morente, su primer disco me emocionó, me, me, me, me gustó mucho. La Fabi, Fabiola eh, Fabiola Pérez, se, se llama creo, pero la llaman la Fabi. Esos, esas son voces que me, que, me, que, me, que me gustan mucho, que me llegan. Bueno, si nos puedes cantar algo, algún palo que a ti te haya calado mucho o que siempre lo cantas o que duermes con ese con ese palo con ese palo podría ser podría ser la malagueña la malagueña de de chacón por ejemplo es una melodía muy bonita y muy mi... eh... sí a ver Ay, del convento oh, el cante flamenco para aquellos que de repente se encuentran con este arte y no saben cómo entenderlo? Eh, bueno, escucharlo mucho, escucharlo mucho hasta que se vuelva automático. Una persona que, que canta cumpleaños feliz ya no piensa en ello porque la, lo ha oído 1500 veces y lo ha, lo ha cantado en, con, en conjuntos. Así que yo creo que es eso, escuchar mucho y perder el miedo cantándolo para sí mismo, ¿sabes? No, eh, impresiona un poco de fuera, pero yo creo que hay que atreverse a, a, a cuando la melodía ya está interiorizada, pues a cantarla y ya está. Y, y, y luego estudiar, escribir las letras, estudiar los tonos y si es posible estudiar con guitarra o con piano con o con un guitarrista. Eh, Eh, yo, yo eh, pues bueno claro, yo como soy del exterior, yo soy de fuera de Andalucía yo soy de los que piensan que se puede aprender y que lo más importante es sentirlo bien, pero luego hay gente que piensa que es tema de sangre eh, bueno yo creo que no, yo creo que hay que escuchar mucho y, y que te guste el, el gran misterio del flamenco me dijo un día un, un, un guitarrista bueno, gitano además de, de Sevilla, que me dijo yo te voy a decir el secreto del flamenco el secreto del flamenco es que te guste ¿sabes? Que lo ames. Y ya está. El resto. <risa> ¿Y qué opinas tú de esos debates que hay entre puristas y lo que tú acabas de decir, de, de que te guste? ¿Cómo estás viendo ese debate como artista? A mí me parece muy sano y muy bonito eso. Que el flamenco tenga raíces es, tan, es lo que le da toda su fuerza. y esa, eh, Por eso es tan profundo el flamenco. Porque tiene raíces y porque hay... Hay una noción de lo que es puro y de lo que no es. Pero luego yo pienso eh, que el, el flamenco eh, tiene, tiene, eh, es, eh, es el resultado de, un, de una mezcla de culturas, eh, es mestizado el flamenco. Así que eh, yo creo que... El, el, cuando las cosas se vuelven demasiado puristas en el sentido étnico en el flamenco, pues es un poco mentirse a sí mismo, porque el flamenco viene tiene raíces eh, moras gitanas, andaluzas latinoamericanas eh, árabes, bueno pues sí, el, el flamenco tiene muchas raíces y hoy en día se está, además se está mezclando y hay, hay cosas muy bonitas que están surgiendo así que yo lo que digo es que el flamenco tiene raíces impuras pero su expresión tiene que ser pura, su expresión tiene que venir de un sentimiento sincero eh, y, y siempre hay que volver a, a, las, a la historia del flamenco, a su a, a, hay, hay que escuchar los cantes antiguos porque eso es lo que ahí está toda la magia del flamenco de, de, de esa época en la que no había micrófonos y no había no había no se podía grabar eh, eh, eh, viene de ahí el flamenco es, eh, esa es su magia La experiencia y el trabajo con Milena Tejada, es una bailarina bailadora que, que la teníamos, se fue, vuelve y se fue, pero de repente vuelve con músicos, con ustedes. Sí, eh, pues Milena la conocí en Canadá, donde estoy viviendo ahora. Estaba, estaba, Yo estaba cantando en un restaurante y, y ella, al, al final de los, de, de los espectáculos de flamenco hay fin de fiesta, ¿no? Por bulerías y a, a quien le apetezca pues, se sube al escenario. Y yo estaba ahí cantando y se sube allí una tormenta y me baila por bulerías que yo casi me, casi me, me, me salgo del compás, casi de, de, lo, de lo bien que bailaba, ¿sabes? Y, Y desde entonces pues hemos empezado a trabajar un poco juntos en, en Montreal, en Canadá. Hicimos una gira ahora en, en septiembre en, por Canadá, en Toronto, Quebec, Montreal. Y con Juanito Dorado a la guitarra y, y después de esa gira pues Milena decidió ofrecernos... Eh, pues nada, que no que él, él no, nos propuso esa, esta gira por Bolivia y estamos muy felices de estar aquí, yo estoy. Bueno, tengo entendido que se presentan eh, el 3 y el 4. Sí, estaremos estaremos el, el 3 y el 4 de enero en La Paz, en el barrio de Achumani, eh, en un lugar eh, nuevo que se llama Utópica eh, y, y que tiene mu mucho encanto. Eh, antiguamente era una piscina, creo, eh, que ahora pues ahora ya tiene tablao y, podemos, y cortinas bonitas. Es un sitio que tiene mucho encanto y sonido de calidad. Así que ahí estaremos eh, cantando y bailando. La última pregunta: bailar o diré cantar para el baile, cantar para la guitarra, ¿cuán diferente y qué sensación te trae? Pues cantar, lo que se llama cantar para adelante es eh, sin, sin el baile. Pues se tiene se tiene una una sensación de libertad. Eh, que, que, que tiene su punto pero a mí me gusta más cantar para el baile me, me gusta ese esa interacción, ese triángulo que hay entre el guitarrista, la bailadora y el y el cantador o la cantadora eh, porque porque es una cosa muy única del flamenco, esa manera de, de, de porque no es las, no improvisamos pero bueno, casi hay estructuras pero nunca se sabe muy bien lo que va a pasar y y es hacer eso entre tres personas es muy bonito es mucho eh, es, eh, no sé me, yo a mí siempre me sorprende el cante para baile mientras que el cante para adelante a veces me acaba me acaba aburriendo me parece que se puede transformar más en una cosa de un tema de ego como mientras que el, para el baile no hay no hay tiempo para para mirarse el ombligo hay que cantar para el baile y hacer que, que el que el baile disfrute que haya soniquete así que a mí me gusta. Más el cante para baile. Algo más que aumentar. Eh, muchas gracias en eh, La Paz y Bolivia. Eh, nos estáis eh, nos estáis eh, oh, ofreciendo una bienvenida eh, em, emocionante. Yo estoy, estoy muy estoy, estoy pues emocionado. Eh, aquí en todo el mundo nos está tratando muy bien y el público es muy aficionado al flamenco y Y es un, está, estamos muy orgullosos de estar aquí. Espero que volveré algún día. Fue Álvaro Echanove en este subespacio de Voces y Música.